ha llevado mi alma entera entre tus labios y de nada me ha servido la experiencia de saber que cuando llega la ausencia esos labios que has besado se comienza a padecer y que aquello que he empezado como un juego según va pasando el tiempo, Te comienza a retener No es posible que yo me haya enamorado Tantas veces me he jurado no ceder Y de pronto surge alguien diferente queda el resto de la gente Tu mirada se volverá Y se vuelven ilusión tus pensamientos, y se vuelven sentimientos, lo que solo fue pasión. No, no es posible que yo me haya enamorado, solo creo en las pasiones de un encuentro y un adiós. Y de pronto me has creado sentimientos, Dios bien sabe que no miento,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 Si que aquello que ha empezado como un juego Según va pasando el tiempo Te comienza a retener Según va pasando el tiempo Te comienza a retener